y tú no vendrás nunca que te espero con el alma rebosante de ilusiones y por ti está muy válido el lucero Valle radiante de hermosura se ha cubierto de sombras y tinieblalas yo no encuentro mi plan y la ventura mi sonríe de amor las madres deldas el corazón que te ama tanto y un dolor last Te aguardo te aguardo amado mío yo que sé que te ha sido hacia otra suerte ya las flores flu abajo de rocío te están poniendo música de nove y si un día volviera o oh alegría que con solo pensar lo menos que de rodillas se pone En mis labios se hizo roer en mis ojos y más enbudo el llanto y un dolor lacerante como el fuego marchito el corazón que te ama tanto y un dolor lacerante como el fuego machito